y no dicen más que mentiras puede que te consumas de pesar oh muhammad tras ver que tu pueblo se aleja de ti porque no creen en este mensaje el corán ciertamente hemos embellecido cuanto hay en la tierra para poner a los hombres a prueba y ver quiénes actuaban mejor luego destruiremos todo lo que hay en ella el día de la resurrección y haremos que se convierta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 ¿Por qué no presentan una prueba clara sobre lo que se basan para adorarlos? ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Adá? Y unos dijeron a los otros: Cuando se hayan alejado de la gente de su pueblo y de lo que adoran fuera de Adá, refúgiense en la caverna. Su Señor se apiadará de ustedes, ocultándolos de su pueblo y los ayudará en su situación concediéndoles lo que necesiten.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 el Corán. Las palabras de Allah son inalterables, y no encontrarás refugio alguno fuera de él. Sé paciente en compañía de los pobres, que invocan a su Señor mañana y noche, buscando sólo su complacencia, sin desear los bienes de esta vida. No desvíes tu mirada de ellos, deseando el encanto de la vida terrenal. Ni obedezcas a Aquel que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 que lo desmienta ciertamente hemos preparado para los injustos que lo rechacen un fuego que los cercará como una muralla y del que no podrán escapar y sin ploran ayuda por la sed que padecen serán socorridos con un líquido espeso y ardiente que les abrazará la cara qué pésima bebida y qué pésima morada ciertamente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 y no adoro a nadie más que a él al entrar en tu viñedo y ver que yo tenía menos riquezas y menos hijos que tú deberías haber dicho esto se debe al favor que alá me ha concedido a su voluntad y a su poder no al mío pues puede que mi señor me dé un jardín mejor que tu viñedo y que envíe contra el tuyo un castigo del cielo que lo destruya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 y en ningún grupo de hombres pudo socorrerlo del castigo de Allah ni pudo defenderse a sí mismo solo Allah el Dios verdadero puede proteger y auxiliar al hombre en dichas adversidades él es quien concede la mejor recompensa y el mejor final para sus siervos creyentes y compara para ellos a modo de ejemplo oh Muhammad esta vida mundanal con la lluvia que hacemos descender del cielo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 el pez saltó al agua y se abrió camino en ella de una forma muy extraña dijo Moisés eso es lo que andábamos buscando y volvieron sobre sus pasos para regresar a dicho lugar entonces encontraron a uno de nuestros siervos al Jader a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte Moisés le dijo Puedo acompañarte para que me enseñes parte del conocimiento que te ha sido concedido, Al Jader le contestó. No serás paciente conmigo. ¿Y cómo podría ser paciente con mis acciones si no posees el conocimiento que Adán me ha concedido? Moisés le dijo. Verás que soy paciente si Adá quiere y no te desobedeceré en nada. Al Jader le respondió Si vienes conmigo, no deberás preguntarme nada hasta que yo te informe al respecto. Y ambos emprendieron juntos el camino por la costa, hasta que subieron a bordo de una embarcación que Al-Jader oradó poco después. Moisés le dijo: ¿Has orado la embarcación para que se ahoguen así quienes están a bordo? Ciertamente has hecho algo terrible. Al-Jader respondió: No te dije que no serías paciente conmigo? Moisés le dijo: No tengas en cuenta mi olvido y no seas severo conmigo por ello. Y ambos prosiguieron juntos su camino hasta que se encontraron con un joven a quien Al-Jader mató. Moisés le dijo: Has matado a un ser inocente sin motivo alguno. Ciertamente has hecho algo abominable. Al-Jader le dijo, ¿No te dije que no serías paciente conmigo? Moisés respondió, Si vuelvo a objetar alguna de tus acciones, nos separaremos. Tendrás una excusa para que no te acompañe. Y ambos prosiguieron su camino hasta que llegaron a una ciudad cuyos habitantes se negaron a hospedarlos y a proporcionarles comida hermosa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 aquellos sobre lo que no tuviste paciencia en cuanto a la embarcación pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise causaren ella desperfectos porque había tras ellos un rey injusto que se apropiaba por la fuerza de todas las embarcaciones que estuvieran en buen estado en cuanto al joven tenía unos padres creyentes y a la ama informó que él rechazaría la verdad de mayor y temimos que arrastrar a sus padres a la transgresión y a la negación de la verdad y quisimos que su señor les diera en lugar de ese hijo a uno mejor, más puro y compasivo con sus padres. En cuanto al muro, era de unos niños huérfanos de la ciudad y escondía debajo un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre recto y justo.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 y nunca desearán abandonarlos por otro lugar. Diles: "Oh Muhammad, si el mar fuera tinta con la que escribir las palabras de Alá, este se secaría antes de que se agotasen sus palabras, aunque trajéramos otro mar similar como refuerzo." Diles: "Oh Muhammad, en verdad, yo no soy más que un ser humano como ustedes, que ha recibido la revelación